Ahora sí vamos a conversar con José Esteves, concejal electo por el Frente de Todos en Coronel Pringles para interiorizarnos de la situación de avasallamiento político e institucional que se vio en el distrito y que reflejamos en una nota publicada ayer por la tarde en nuestro portal elagora.digital. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Y muy bien? ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. Eh, bueno, lo que sabemos es que el intendente saliente, Car Carlos Berterret, le envió una nota al presidente del Consejo Deliberante, que es Lisandro Matzkin, y que a su vez es intendente electo de Pringles, ¿no? Donde pide que devuelvan las oficinas donde funciona el bloque kirchnerista, de, bueno, hoy se llama eh, Frente para la Victoria Unidad Ciudadana, y que ahora cambia de nombre a Unidad Ciudadana Frente de Todos, si no me equivoco. Sí, tal cual. Eh, nosotros básicamente respondimos es un proceso que se dio ¿no? el inicio se hizo un comunicado donde el Poder Ejecutivo solicita al Cuerpo Deliberativo obviamente a través de su presidente que se le ceda el espacio eh, si bien es cierto que el espacio municipal eh, corresponde al Ejecutivo lo que nosotros planteamos y nos encontramos con esta problemática es que en esa notificación hablaba de ceder el espacio pero no hablaba de una asignación, de una alternativa, de dónde no íbamos a ir, o sea que nos encontramos en un momento de incertidumbre, la cual, eh, por vías informales, bueno, los compañeros actuales que están en el consejo empezaron a consultar, a ver de qué manera se iba a resolver esto, y las respuestas realmente no fueron positivas, por lo menos para, para nuestro bloque, para nuestro espacio político, así que, bueno, respondimos eh, vía formal para agotar todas las instancias como corresponde y, y hoy tuvimos una una reunión con quien es el actual presidente del Consejo Deliberante y dentro de una semana va a ser el, el intendente. Y bueno, lo que nos propone justamente es eh, un espacio donde eh, básicamente nos encontramos dentro de la municipalidad, un espacio mucho más chico, cuando nosotros ahora incrementamos el número del bloque, pasamos de ser 4 a 5. Eh, es un sector donde eh, no permite un espacio propicio para el desarrollo de las actividades porque no nos brinda la independencia... Y la, y la identidad que, que pretende la fuerza, al ser en Pringles la mayor representación política de la, de la oposición. Es decir, eh, si bien somos gobierno provincial y gobierno nacional, también acá tenemos una representación mayoritaria y obviamente creemos que nos corresponde el espacio que hace tantos años el bloque lo viene teniendo y la gente eh, cómo se referencia también con eso, ¿no? porque eso es algo muy importante también, los vecinos que llegan, a hablar con el espacio político, con los concejales actuales y los que van a llegar a partir del 10 de diciembre, creemos que se referencien con ese lugar. Y bueno, la verdad que estamos viviendo, si se quiere, una especie de negociación, de un proceso, lo que fuere, pero lo que nosotros queremos es justamente tratar de conservar esa identidad, esa privacidad, de no exponer a los vecinos que van, porque prácticamente lo que, lo que pretenden es que el vecino se exponga Y, y eso es nosotros lo que no queremos permitir, no conservar nuestra identidad y cuidar el vecino más que nada para demostrarles que estamos a la altura de la circunstancia y representarlos de la mejor manera. Claro, aparte, digamos que no se estaría eh, respetando esta división entre lo que es el departamento ejecutivo y el deliberativo, entre lo que sería la intendencia propiamente dicha y el consejo deliberante. Eh, en la nota nosotros lo que explicamos es que ambos eh, poderes o departamentos, mejor dicho, funcionan en el mismo palacio municipal. Por ahí estaría bueno que expliques un poco más dónde sería esta mudanza o a dónde los quieren mandar... Eh, que, que refuerza esta esta cuestión de, de que se pierde esta independencia que no está del todo eh, instituida desde, desde el edificio, ¿no? Digamos, en la mayoría de las ciudades, creo yo, el, el Consejo Deliberante sí. está en otro edificio justamente porque es otro poder. Tal cual, en muchos de los lugares funciona de esa manera, lo cierto es que aquí funciona en el mismo palacio Municipal, en del Ejecutivo, y un poco eh, nosotros lo que venimos manifestando hace años ya es... Eh, cómo se confunde muchas veces el rol de los legisladores de, del oficialismo local respecto al Ejecutivo, porque prácticamente siempre han hecho uso y abuso de la mayoría automática, y, y también eh, parece que forman parte del apéndice del Ejecutivo, ¿no? Y lo que proponen es eh, un lugar donde esté dentro de la Secretaría del Consejo de Liberante, dentro de la Administración, donde los vecinos tengan que pasar por todo el proceso de la Administración, y hay un lugar que está pegado al, a la oficina del Presidente del Consejo Deliberante, que va a ser dentro de una semana el ex intendente, o sea, claro. el, el intendente actual va a ser quien presida el Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre. Básicamente es la esa dinámica que proponen justamente de tratar de, de, de conservar la política dentro de su propio ámbito para tener una especie de control, de ejercerlo de esa manera y imposibilitar que nosotros podamos desarrollarnos de la mejor manera junto a, a todos los vecinos y tener reuniones y tener encuentros. Y además lo que... Funciona obviamente en todos los consejos liberantes es el grado de independencia, ¿no? Es decir, bueno, nosotros tenemos un bloque en el cual generamos un sentido de pertenencia, nos reunimos cuando podemos todos los concejales, generamos un horario fijo, y acá los que no, los que nos están obligando prácticamente es a responder a un horario de 8 a una de la tarde, ¿no? Es algo que podíamos hacer en el otro bloque, decíamos, bueno, nos queremos reunir a las cinco de la tarde porque cada uno tiene sus cosas, nos reunimos a las cinco, a las siete de las tarde y podíamos hacerlo porque justamente teníamos esa esa independencia que es como se tiene que lograr y como pasa en todos los distritos y aquí justamente no solamente nos proponen desalojarnos del, del despacho histórico de la oficina del bloque histórico sino que además eh, nos limitan con un montón de cuestiones eh, básicamente estamos tratando de, de, de llegar a un consenso y hablando con todos los compañeros pero eh, bueno, vemos que justamente existe una, una, una especie de cuestión política de una puja de poder de ver quién es el que, el que va a ganar en este tirón y la verdad que no se trata de eso nosotros siempre fuimos de manera propositiva fuimos a generar un consenso que sea válido para el bien de la democracia porque creemos que la principal fuerza opositora tiene que estar bien representada y tiene que tener un espacio propicio para el desarrollo de las actividades. José, eh, Victoria te saluda. Te quería consultar, más allá de, de esta discusión en términos políticos, ¿hay, eh, ¿tienen alguna posibilidad, alguna chance de, de si esto no se resuelve por el diálogo acudir a alguna instancia administrativa de la provincia superior a la Suprema Corte o a algún alguna cuestión del contencioso administrativo hay alguna posibilidad de eso mira lo que nosotros justamente no queremos es eh, tratar de, de, de magnificarlo a esa a esa altura lo que sí proponemos y le, y le dejamos bien en claro es que nosotros queremos generar las condiciones adecuadas para que los concejales podamos desarrollar las actividades como corresponde después la respuesta que hemos tenido siempre Eh, nada, han sido cerradas eh, ya han tomado una decisión por nosotros básicamente, han llegado mensajes de diferentes compañeros de que hay que ir sacando las cosas así que yo creo que eh, el, el consenso pronto no va a llegar así que por lo tanto lo que estamos haciendo es, es ver si se puede reubicar alguna otra área, de proponerle de que se busque otro espacio eh, de que esa, ese espacio si bien corresponde al Ejecutivo bueno, proponer en esta instancia de que siempre se promueve la conciliación y el diálogo y las buenas conductas por parte del oficialismo, bueno, queremos que esas buenas conductas que tanto dicen tener, se reflejen también en el diálogo y que si ellos realmente propician un fortalecimiento de la democracia y un buen diálogo con el resto de los concejales de la oposición, que realmente tengan en cuenta este tipo de cuestiones. Hoy en la reunión eh, lo manifestamos y, y bueno, dijimos eh, que se estaban escondiendo básicamente cuestiones técnicas, no porque si hablamos de que el Poder Ejecutivo le pida al Poder Legislativo, es el mismo Intendente que dentro de una semana hace firmar una petición para que hoy eh, él sea y tenga la facultad de, de básicamente retirarnos del bloque. Así que, ya te digo, me parece que no existe una voluntad por parte del oficialismo, y después vamos a agotar todas las instancias que tengamos que agotar. Eh, lo que acostumbran y lo que, y lo que lo vi en una nota de hoy es a minimizarlo, ¿no? Eh, escuché a, al Presidente del Consejo y futuro Intendente minimizar, decir que solamente es una cuestión de una mudanza, de que es algo eh, simple, de que se le está dando eh, más, más vueltas de lo que merece. Y la verdad que nosotros creemos que que nada que es, es un acto realmente que atenta contra la democracia, contra la pluralidad de las voces, y creemos que es una disputa política que nos intenta censurar, más que nada. Seguro, juega con una serie de nominalismos, digamos, hablar de solicitud en vez de, de, de desalojo, cuando en realidad el que tiene la sartén por el mango es él y es raro, ¿no? Porque si él no estuviera de acuerdo con esto, le patearía la solicitud de Berteret hasta asumir él y la cancela. No, no hay mucha vuelta que darle. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el motivo que dan ustedes para pedirles que dejen la, la oficina? Tengo entendido que tienen muchas actividades, decía en la nota que les mandaron, Entonces necesitan esa oficina. ¿Cuáles son esas actividades que son más importantes que el funcionamiento del único bloque opositor del Consejo Deliberante Pringlense? Mira, con lo que nos encontramos nosotros del otro lado es con la imposibilidad de ubicar un sector del Ejecutivo del cual desconocemos por parte del Intendente dentro de la Municipalidad porque están agotados absolutamente todos los lugares. Entonces él lo que manifiesta es que, bueno, nosotros dijimos, en un momento se nos propone Eh, o se nos dice, por vía informal, que eh, teníamos un, un lugar disponible, asignado si queríamos, fuera del Palacio Municipal, retirado del Consejo deliberante lo que obviamente nos pareció una barbaridad, y al tener este impacto mediático, y nosotros poder decirlo por algunos medios, y que la gente sepa de lo que, lo que estaba pasando, pudieron recapacitar, y ahora, eh, obviamente, no nos ofrecen algo. Imagínense que si tenemos que ir a revisar un archivo, un expediente o algo, tengamos que caminar dos cuadras, es una locura. Entonces ahí pudieron recapacitar y lo que eh, están manifestando ahora es que bueno es una decisión personal de, de, del intendente electo eh, de querer tener esa oficina ocupada por cercanía por lo que fuere así que bueno básicamente creemos que que lo tenemos que tomar como de quién viene no es una es una persona que, se, que realmente podemos dialogar podemos hablar tenemos un buen trato realmente no hemos llegado a otra cosa por suerte pero creemos que, que tenemos que seguir insistiendo porque Eh, como vos decís, le, él tiene el toro por las astas y yo creo que podemos resolverlo de otra manera, que hay otras alternativas, que hay otras vías y creemos que, que nada, que la continuidad del bloque es muy importante, no solamente para nosotros, sino para todos los vecinos que nos están apoyando y que quieren acercarse al bloque, a, a participar, a consultar, a presentar proyectos, lo que fuere. Así que creemos que si tenemos la posibilidad de conservar ese bloque, vamos a poder realizar eh, un trabajo propicio, vamos a poder cubrir la agenda que tenemos planteada para el año próximo Y, y bueno, nada, es, he seguido dando la, la lucha, pero creemos que es algo grave, no es algo simple como, como manifiesta el presidente de, del Consejo de la actualidad. Bien. José, ya redondeando porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué expectativas tenés en cuanto a la función como concejal que asumís en breve y también del funcionamiento del bloque del Frente de Todos en este contexto de oposición? Sí, bueno, la idea nuestra es justamente... De, de tratar de, de ser propositivos y de romper un poco con ese paradigma establecido respecto a los mecanismos tradicionales en cuanto a la labor legislativa. ¿no? Siempre venimos analizando, nosotros desde afuera hemos presentado más de 100 proyectos de manera particular y a través del bloque, por supuesto, eh, con, con muchos de los compañeros con los que tenemos un muy buen trato, un muy buen diálogo, eh, y la idea justamente es de tratar de sacar la política a la calle, ¿no? de devolverle la herramienta legislativa al vecino, que el vecino sepa cuáles son los límites y cuáles son las capacidades que tienen los concejales de resolver sus problemáticas, que se saque el debate también a través de los medios de comunicación hacia todos los vecinos y no queremos que en una comisión cuatro o cinco personas resuelvan los destinos de la, de la gente, que eso se pueda debatir, que se pueda explicar, que sepa la gente quién es el que promueve tal decisión y quiénes son los que defienden, me parece que es algo que que le hace bien a la democracia, que le hace bien a la gente, de tratar de, de sacar la política de las antípodas, sacarla del barro como lo han hecho, así que es un poco la propuesta más allá de, de, de la labor legislativa, que tenemos un montón de proyectos en mente y tenemos un montón de proyectos que están cajoneados, que los vamos a volver a, a sacar a flote, pero bueno, justamente la idea es esa, tratar de que el Consejo, además de funcionar como debe funcionar en la labor legislativa, tenga una presencia constante en el, bar, en el barrio, tenga una presencia constante en las instituciones, Y nada, propiciar el diálogo y la construcción política desde ahí, porque creemos que es la única alternativa y la única herramienta que tienen los pueblos para cambiar la, la sociedad, ¿no? Seguramente. Bueno, José, muchísimas gracias por tu tiempo y los mejores deseos en esta tarea que, que asumís en breve. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad que un placer. No, por favor. Buenas tardes. Un abrazo. Conversamos con José Esteves, concejal electo por el frente de todos y bueno, esperemos que el intendente electo, Lisandro Madkin recapacite y entienda que como intendente tiene que representar a todas y todos los pringlenses y no solo a los que lo votaron o tienen el mismo color político.